10 de la mañana, 35 minutos. La semana pasada, Verazategui sufrió una epidemia de gastroenterocolitis. Por suerte se ha logrado frenar, pero al menos 900 personas fueron afectadas por una bacteria que se encontraba en el agua corriente. A raíz de esto, las autoridades provinciales y municipales pidieron a la población extremar la prevención. Los análisis hechos por los ministerios de salud nacional y provincial lo que detectaron es que había bajo nivel de cloración en el agua. Y a causa de este brote de gastroenterocolitis, un bebé de 14 meses y una nena de 4 años murieron la semana pasada. Ante esta situación, los funcionarios que integran el comité de crisis tuvieron que suspender las clases en las escuelas y proceder a la desinfección y lavado de todos los tanques. Fue en este marco que el director provincial de epidemiología, Iván i n s ú a advirtió que la situación se podría. Extender por dos semanas más y además señaló que están trabajando para poder determinar qué fue en definitiva lo que motivó este brote de gastroenterocolitis en la zona de Verazategui. Estamos ya en comunicación con el doctor Ignacio Piso, médico generalista, colaborador también de la agencia de noticias Pelota de Trapo. Ignacio, buenos días. Acá Diego te saluda. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Te escucho un poco lejos, ¿eh? Bueno, estamos ahí moviendo perillas para escucharnos mejor. Ignacio,、eh, el agua analizada contenía una bacteria que se denomina Shigela y algunas de esas muestras se encontró también Salmonella. ¿Por qué siguen afectando a la población bacterias que, si no entiendo mal, datan en su descubrimiento de fines de 1800? En realidad,、eh, sí, tener que hablar de esto, tener que estar hablando de, de un brote de d i a r r e a o de muertes por diarreo a esta altura del. Del partido, digamos, estamos en el año 2016. Eh, bueno, eh, yo sé que me llamaron a raíz de una nota que escribí para la agencia de noticias. Yo me desempeño como médico generalista en la casa de los niños de Avellaneda, que,、eh, que pertenece a Pelota de Trapo, que bueno, es nuestra organización social en la que tratamos de dar respuesta a diferentes problemáticas de manera integral a los niños. Y、eh, todo el tiempo nos encontramos con situaciones de enfermedades que, por lo menos, no deberíamos estar hablando de esto ahora. Porque básicamente la, la diarrea en particular está provocando muertes en el mundo, es la segunda causa de muertes infantiles de menores de 5 años en el mundo. Y bueno, obviamente que no tenemos una, una situación como la del a África subsahariana, pero, pero bueno, llama la atención. Creo que tiene que ver con una falta de abordaje integral de los problemas de salud.、Eh, nosotros desde 1955 para acá, que no tenemos un sistema integrado de salud. Eh, la revolución libertadora, digamos, del 55,、eh, desmanteló todo lo que Ramón Carrillo había diagramado en conjunto con, con, con todo, es, todo ese periodo que fue, digamos, de auge, donde se creó el Ministerio de Salud y donde se hicieron reformas importantes y donde se lograron enraicar enfermedades que hoy están reemergiendo, como el paludismo, por ejemplo.、Uh -huh. eh, digamos. Si、yo, la respuesta en cuanto a, a por qué está pasando esto, me inclinaría a decir que es por esto, ¿no? una falta de visión integral del, del tema y de, y de la no política de salud, digamos, ¿no? desde ¿De el 55 a esta parte.、Uh -huh. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un sistema integrado de salud? La Argentina tiene un sistema totalmente fragmentado e inequitativo de salud. La Argentina eh, tiene eh, un sistema que está、um, totalmente desmantelado, que quiere decir. que Hay sectores privados, está el sector de las obras sociales y está el, el sistema estatal de salud o el gasto que, que brinda el Estado en salud. La mayoría, de, o sea, del gasto total en salud, el 28% solamente es del Estado y el resto se distribuye entre obras sociales y, y el gasto en privado en salud. Eso habla de la inequidad en salud y de la falta de acceso. Es decir, aquel que tiene dinero puede acceder a la salud. Y aquel que no tiene dinero le cuesta un poco más, digamos.、Eh, es un sistema inequitativo, fragmentado y totalmente、eh, desmantelado en provincia de Buenos Aires, particularmente, porque, por ejemplo, está el sistema de salud provincial、eh, y el sistema de salud municipal. Entonces, hay, hay algunas autoridades que responden al municipio, otras a provincia. s O sea, es bastante caótico、eh, trabajar en la provincia de Buenos Aires. En, en Ciudad de Buenos Aires también, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, eh, como estamos hablando del tema de Verazategui, está dentro de la provincia.、Uh -huh. No sé si eso re responde más o menos. Sí, sí, en, pa en parte sí, pero también nos cuesta entender un poco, este, en este sentido, esta aparición en particular, si se puede asociar justamente a cuestiones de higiene, por ejemplo. Si hay una explicación de la aparición de una epidemia como esta, ¿no? Claro. Más allá de lo estructural, que está muy claro. Claro, en general、eh, lo, lo, el brote de diarrea se da por puede por ser, o por agua contaminada o bien por alimentos contaminados. En el caso de un brote tan grande como el de Verazategui,、eh, hasta ahora las autoridades de epidemiología de la provincia y análisis que se han hecho detectaron la bacteria en el agua, digamos. Y por lo tanto recomiendan a la población las determinaciones que todos ya sabemos: que son, bueno, son,、eh, clorar el agua con dos gotas de la v a n d i n a o hervir el agua. Eh, eso es lo que todos conocemos.、Eh, no se sabe a ciencia cierta de dónde proviene la contaminación del agua. Si fue por falta de cloración, algunos especulaban con alguna contaminación、eh, por ruptura de, un, de una c l o a c a que contaminó el agua de consumo.、Eh, Las bacterias Yigela y Salmonella son bacterias conocidas. ¿sí? El peligro de estas bacterias, que a veces pueden provocar en niños, sobre todo, aparte de la deshidratación que puede provocar la diarrea, lo que se llama síndrome u g r é m i c o m o l í t i c o que es. Eh, un síndrome que puede causar insuficiencia renal, hipertensión y demás en niños.、Eh, por eso se recomienda mucho la hidratación en cualquier brote de diarrea y no dar antibióticos innecesariamente,、eh, porque eso puede ser contraproducente.、Uh -huh. eh, pero bueno, el, el brote de diarrea se da en un contexto de un sistema de salud, como, como te digo, deficiente. Y aparte, desintegrado el resto de los problemas, porque si uno no mira la salud de manera integral, por ejemplo, el agua potable o el saneamiento ambiental a través de la eliminación de excretas por medio de cloacas,、eh, es, es parte también de un problema sociosanitario.、Uh -huh. digamos. Las faltas de viviendas con un,、eh, condiciones mínimamente dignas para vivir, que son, bueno, con casa de material, con,、eh, con una correcta eliminación de excretas, también tiene que ver, o sea que. En general, lo, digo esto, no lo digo yo y no estoy descubriendo nada nuevo, sino que lo decía Carrillo antes del 55 y, y muchos sanitaristas antes que yo decían esto: ¿no? que es decir, no se puede estar hablando, estamos hablando de gérmenes cuando en realidad no estamos viendo todo el problema en su conjunto, que viene a raíz de bueno, políticas estructurales, económicas. Y s o c i o s a n i t a r i a s deficientes de hace mucho tiempo. Bueno, no es menor que, por ejemplo, los casos de dengue se identifiquen más, por ejemplo, en la Villa Miseria que en los barrios este, donde la urbanización llegó hace tiempo. n o Y acá hay un tema también de las comunicaciones estatales. Y sobre esto quería preguntarte: en el caso del dengue se habla mucho de descacharrizar, ¿no? no No dejar cosas que acumulen agua.、Uh -huh. Esto en algunos barrios es básicamente imposible por la propia estructura, n o y porque llueve y aparte quedan pozos de agua en todos lados. Sí, con el tema del dengue, bueno. Eh, hace unos meses atrás、eh, me habían hecho una entrevista también en, en Radio Nacional en el programa de Mónaco Moncarbillo. Por un una nota que yo escribí sobre este tema, que también a veces acotamos un poco la visión y, y, es, y, esto, y este acotamiento también.、Eh, el, el ministerio también responde a eso. ¿no? El, el tema se basa en la fumigación y en descacharizar, r、eh, pero bueno, no, no se habla de desporizar, de por ejemplo. o ¿no? n Eliminar la pobreza, tratar de、eh, mejorar las condiciones de vida de la población. Y esto es algo tan básico como、eh, decir que el dengue causa fiebre y demás. Entonces, nos,、eh, a veces la, la política de la vieja salud pública está, tiene ciertos escotomas y no los deja ver la visión en su conjunto.、Eh, hay un problema estructural que tiene que ver con el crecimiento del dengue, que es una enfermedad emergente y reemergente, con la aparición de virus nuevos, la virus de Transmitidos por el mismo vector que es el mosquito, ...el a e d es a e Gypti, y eso tiene que ver principalmente con problemas socioambientales que están directamente ligados a los grandes monopolios, por ejemplo, el tema de los agrotóxicos y el tema de、eh, la desertificación, porque eso elimina anfibios, eso hace que aumente la temperatura, al aumentar la temperatura, aumente la reproducción del mosquito. Bueno,、eh, son todos temas que ya se conocen y que de alguna forma. No se contemplan a la hora de, de brindar las recomendaciones, ...digo, porque recomiendan a la gente descacharrizar cuando en realidad a veces muchos no tienen cómo juntar agua potable y la única manera que tienen es tratando de juntar en recipientes.、Uh -huh. Entonces, eh, que pase en el conurbano, obviamente que es, es criminal en cualquier lado, pero que pase en el conurbano donarense, donde están a algunos a 30 kilómetros de la capital, es directamente ya inadmisible.、Eh, Y la vieja salud pública todavía no se ocupa de abordar este problema, como digo, siempre de manera integral. n o、uh -huh. También una parte de lo integral tiene que ver con las condiciones de trabajo de los médicos. Hoy comienza un nuevo paro de los hospitales bonerenses, a que es como una figurita repetida de los últimos años. Realmente es una noticia prácticamente mensual el paro de los 78 hospitales bonerenses. a Y también quería preguntarte sobre esto, o ¿no? n porque las gestiones de los gobiernos suelen inaugurar hospitales como muestras de modernización y de progreso. ¿Alcanza con eso para dar un paso hacia esa integralidad de la que venís hablando?、Eh, yo creo que、eh, sirve inaugurar hospitales en la medida que sean provistos de recursos humanos y también、eh, sirve inaugurar centros de salud que estén más cerca de la gente, centros de atención primaria.、Eh, hasta el momento,、eh, respecto de, de la inauguración de hospitales, sabemos que hay una crisis de recursos humanos muy grande en la provincia de Buenos Aires. Eh, de los 78 hospitales, como decís vos, hay uno solo que tiene,、eh, digamos, ...la...、Eh, que está en funcionamiento y que da respuestas y que es un operador piloto que, que realmente ha hecho...、Eh, ...ha dado buenos resultados, que es el hospital de, de Florencia Orel, el del Cruce. Pero hay otros hospitales del bicentenario que no se han terminado y en la provincia de Buenos Aires, particularmente, se dio en los años anteriores que. Aparte de los paros que son moneda corriente y figurita repetida, como bien vos decís, hay、eh, problemas de vaciamiento de recursos que se están yendo al sector privado. Eso está pasando hace rato, digo, en la década anterior y, y en las anteriores también. Digo, ¿no? es que... Por eso yo menciono desde 1955 esta parte: el vaciamiento、uh -huh. del sistema público ha sido sistemático y está en una larga agonía. Salvo en algunas provincias donde funciona un poco mejor, pero. En la provincia de b u e n o s a i r e s particularmente, ha venido pasando esto.、Mm. Es muy curioso, ¿no? Desde la Asunción del Macrismo también vemos una lógica en la cual. Todos somos responsables de erradicar al dengue con estas modalidades que venías diciendo, este tipo de consejos para el ciudadano. Y por otro lado, lo que nos cuentan trabajadores de la salud es que están sin tareas, que falta gente, que hay camiones que están frenados porque no hay quien los maneje. En ese sentido, ahí vemos también cierta perversión por parte del poder político en volvernos a todos responsables de una epidemia cuando lo que falta es la aplicación de una política pública y lo que se aplican son despidos de trabajadores estatales. Sí.、Eh... Particularmente en el, en el sector salud en la provincia de Buenos Aires, el, el problema, como eh, digo, eh, es esta, esta nueva gestión. Todavía no hay datos nuevos en, en, lo, en lo que refiere a salud, pero da, con respecto a datos de la gestión anterior, esto viene, se viene dando hace rato. El vaciamiento se da no s o l o a través de los despidos, sino también por renuncia masiva de profesionales por las condiciones de trabajo, pero también porque. e e s t El, la mayoría de los, del presupuesto provincial、eh, se va en sueldos y, por lo tanto,、eh, y se invierte poco en insumos. Y a nivel nacional, tanto como a nivel provincial, se ha aumentado el gasto en salud en este último tiempo. Pensad que a nivel nacional es、eh, más o menos alrededor del 9-9,5% del p r Bruto o o d u c t i n n t e r o El gasto total en salud, pero la mayoría responde. Ah, o sea, de la masa total de gastos es, es gasto privado, digamos, no es gasto estatal.、Uh -huh. este, y la mayoría del gasto en salud en la provincia de Buenos Aires es, es a nivel municipal, el 41% son, es municipal, el 42% es provincial solamente, y algo aporta a la nación. Pero、eh, sigue siendo,、eh, digo, la tendencia marcada es ir hacia la privatización de la salud, que esto viene de hace rato, no es. De, de este último gobierno, sino del anterior. Esta, la década anterior fue una década ganada para los laboratorios porque han digo, subido las acciones de laboratorios como r o e m e r por ejemplo,、uh -huh. donde este, ha sido. Esto no lo digo yo, sino que lo dice Mario Rober, que f u es e ahora vicedecano de la Universidad de la Matanza de, de la Facultad de Medicina y fue viceministro de Salud hasta hace poco. ¿no? Que fue, él dio una batalla importante en eso. Sí.、Uh -huh. eh, Pero bueno, esa es la tendencia actual, digamos, revertirla es, es difícil porque, bueno, actualmente en la salud mandan los mercados. Hay una resistencia de parte de sectores de la producción pública de medicamentos,、eh, federaciones médicas que no están a l i n e a d a s con, con lucha farmacéutica, pero bueno, es. Es bastante una lucha muy desigual.、Mismo. Seguro. Ignacio, justamente cuando te presentábamos decíamos que eras médico generalista, que sería casi lo contrario a la lógica que proponen los laboratorios. Es decir, te duele la cabeza, tomó una pastilla. En tu caso, lo que tratás de ver es qué generó el dolor de cabeza y no únicamente en la vida de esa persona, sino en todo el contexto social. ¿Qué significa hoy ser médico generalista en el conurbano bonarense? e Ser médico generalista en el conurbano bonarense e significa un desafío, primero, muy importante. Y, y en segundo lugar, también da algunas satisfacciones importantes porque es, es una forma de estar cerca de la población. Digamos, ¿no? Yo creo que más allá de las políticas que se impongan, hay una cuestión que tiene que ver con lo que cada trabajador de salud haga en su ámbito de trabajo. ¿no? Cada lugar tiene que ser un foco de, de resistencia a las políticas que han venido en detrimento de la salud de la gente. Uno aporta desde un lugar que es de la medicina. Y trata de ver a la cuestión de manera integral. Y la medicina general, en eso,、eh, nos brinda, de alguna forma,、eh, un alivio porque la población se siente más contenida también con los médicos generalistas. Esto, en todos los países del mundo, desde el sistema más capitalista hasta el más socialista, que funcionan bien, digamos, funcionan con médicos generalistas. Es el caso de Cuba, para ponerte un ejemplo, o te pongo el ejemplo de Inglaterra. Donde funcionan con médicos de familia, que es un país, digamos, porque, digamos, el, dentro del capitalismo mundial, el, el capitalismo o los hacedores del capitalismo, esto lo saben, es mejor c o s t a efectivamente tener médicos generalistas que te resuelvan la mayoría de los problemas, que es así, es una de las cosas que, que el médico generalista hace, es resolver el 80% de los problemas prevalentes y a su vez,、eh, Abordar problemas de altísima complejidad, como pueden ser casos de violencia de género, de abuso, de、eh, problemas de bajo peso. Y tenemos un lugar privilegiado para eso y tratamos de aprovecharlo, digamos. e s a cercanía, ese vínculo con la población,、mm. yo creo que multiplicado puede ser transformador a largo plazo. Porque... Totalmente.、Y、me parece que desde la visión que ustedes tienen de la sociedad, desde esa posición que estás comentando, creo que deberían ser muy consultados por los funcionarios en general para pensar políticas públicas. Creo que pueden tener un diagnóstico. Muy interesante para un montón de cuestiones. Y justamente sobre esto y por tu colaboración con la organización Pelota de Trapo, por integrar esta organización social, también quería preguntarte por algo que venimos identificando en el último tiempo, que es la profunda mutación de los territorios en su lógica vincular. Y esto atravesado por la lógica del narco, que esto no implica básicamente que haya narcos en tal barrio o en el otro, si es el último eslabón de la cadena o el primero, sino una lógica que se inserta en las relaciones.、Eh, y sobre esto quería preguntarte, porque vemos que quizás figuras. ...que Antes aparecían en el barrio, ...y l a nos parecen casi folclóricas en el control de los territorios, como puede ser la del puntero político, por ejemplo, o mismo el de la organización social perdiendo camino en esta lógica narco que vemos imperar. ¿Cómo ves esto desde el territorio? En realidad,、eh, los que estamos、eh, en la trinchera, por así decirlo, en el territorio, estamos viendo hace rato con preocupación el tema de las adicciones. Recordemos que hace unos cuantos años atrás, nosotros estábamos acostumbrados a ver a los chicos.、Eh, Eh, aspirando a Poxy Ram, ¿no? eh, para, para decirlo así crudamente, y actualmente eso se ha revertido y ha cambiado por el Paco. Para nosotros, y particularmente la visión que tenemos en Pelota de Trapo, es que esto no es casual y, y responde a una lógica de exterminio. Hay una lógica de exterminio desde el abordaje del hambre. Nosotros hemos hecho muchas campañas contra el hambre y, y seguimos afirmando que el hambre es un crimen, pero no solo el hambre en lo, en lo que se refiere solo a alimentación, sino también. En estos eh, mecanismos eh, de sometimiento de los chicos, porque justamente lo que, lo que hacen estos mecanismos es quitarle la subjetividad. Porque hoy el paco no te deja pensar, el paco es, en seis meses te mata un chico, dos o tres、eh, dosis de paco ya te causan adicción, se, y los chicos tienden a consumir cada vez más. Son 70 dosis de paco por día las que se necesitan、eh, para, para lograr. Esa estabilidad, esa, lograr estabilizar esa angustia, ¿no? Que, que decimos,、eh, esa angustia de vivir en un barrio totalmente、eh, al, al desamparo y, y a la intemperie y, y llorar la muerte de la madre y de los hermanos, porque hoy estamos hablando ya de una estructura que directamente tiende a la muerte. O sea,、eh, nos decían compañeros de otras organizaciones sociales que, por ejemplo, en Villa Fiorito. ...nueve pibes por semana se ahorcan por el tema del Paco, entonces、mm. esto no sale en ningún lado. Sin embargo, lo de Costas Alguero sí salió.、Eh, yo hice un, una nota justamente ayer sobre eso.、Eh, pero hay un apunte directo a la juventud con esto, porque todo tiene que ver no sólo con、eh, la invasión del narco, ¿no? que eso es lo que más、eh, visible está de alguna forma n o y lo que intentan visibilizar los medios. Pero esto, aparte de que viene de hace rato. d i g los verdaderos narcos no están en las villas, nosotros sabemos que están en Nordelta.、Eh, y, y en realidad,、eh, nosotros adherimos a esta lógica de que esto es criminal y responde a una lógica de exterminio. ¿Esa lógica de exterminio te parece o r q u e s t a d o te parece más bien una decidia, un residuo del de neoliberalismo, digamos? Yo no creo que sea decidia, digamos. Yo creo que está pensado. Y, y esto o、no, n no es que lo diga yo, sino que hay、eh, varios. Eh, varios autores que interpretan esto. Uno, por ejemplo, es Agamben cuando habla del estado de excepción. ¿no? Él dice claramente, y yo un poco adhiero a esa idea, de que estamos en un estado de excepción permanente. Dentro de, de cualquier barrio de clase media, digamos, nosotros sabemos que、eh, la, la policía o la gendarmería o cualquier fuerza de seguridad para actuar necesita de una orden de allanamiento. Dentro de las periferias sabemos que eso no ocurre. y que、eh, aparte del gatillo fácil hay una lógica de、eh, hacer la vista gorda por así decirlo de parte de las autoridades de seguridad para,、eh, bueno, para que los pibes compren droga、eh, a un costo que sabemos que es barato pero que a largo plazo、eh, se necesita mucho dinero para mantener ese nivel de,、eh, ese nivel de, de adicciones digamos, que necesitan. Un, el, el caso más emblemático fue el de Luciano Arruga, digamos. n o、uh -huh. Luciano Arruga fue un chico que se negó a robar para la policía y termina desaparecido.、Eh, y sin embargo, si bien se han levantado varias banderas, no, no generó tanto, tanto auge como, como ahora está generando la muerte en Costa Salguero de cinco chicos que estaban en una fiesta electrónica. No digo que unos s e n más ciudadanos que otros, pero los medios te ponen eso como, como algo. Rajándose un poco las vestiduras, pero de alguna forma、eh, la, la problemática compleja que se dan las villas de estado de excepción en las periferias y en los, en los barrios pobres de, de otras provincias es,、eh, se repite y se repite no solo en Argentina sino en Latinoamérica. Por lo tanto, esto habla de que hay una sistemática orquestada, digamos. Para mí no, no es un efecto colateral.、Uh -huh. Es muy, muy increíble también lo que contabas con respecto a cómo se instala digamos, el narcotráfico en los barrios y el consumo, sobre todo, porque se parece mucho a la lógica extractiva en otro punto. Uno dice: bueno, hay que desertificar los suelos, hay que desalojar al campesino, al agricultor familiar para poner la soja y ese modo extractivo en la ciudad funciona a veces con el narco: n o desertificar, vaciar de s e n t i d o angustiar para poder instalar esta industria. Sí, yo creo que el, el tema de la instalación del narcotráfico en Argentina responde también al mismo, a la misma lógica del capitalismo, que es generar ganancias y crecer sobre,、eh, a costa de, de la mayoría. ¿cierto? La mayoría de la población、eh, está en situación,、eh, digamos, bastante. No es que la mayoría vive bien, la mayoría vivimos mal y,、eh, y en las periferias se vive más o menos. Este, no, o sea, no cambia. La lógica, porque el, tenemos un 20% de pobreza, tenemos más o menos entre 800.000 y un millón de, de chicos entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian, y eso también es parte de ir de alguna forma desangrando el país, desangrando chicos. La droga es otro mecanismo lógico, el gatillo fácil, hay toda una serie de cosas que están apuntadas hacia esa población, que viene desde la dictadura militar. La dictadura militar sabemos bien que fue un j u v e n t i c i d i o la mayoría de los desaparecidos. Tenía entre 15 y 24 años.、Uh -huh. Digo, esa lógica se sigue desde entonces. ¿no? Un país que venía con pleno empleo, de repente se instala un modelo. La dictadura vino a instalar un modelo totalmente、eh, ligado a, a los capitales financieros. Eso ha ido, han crecido grandes monopolios. Esto de la desertificación no es nuevo, sino que viene hace rato. Yo no soy especialista en el tema agrotóxicos ni,、eh, ni en el tema. Este, de la desertificación, pero sabemos que esto、eh, también viene afectando al, a la alimentación. Entonces, hay toda una lógica que se instala desde, desde la dictadura a esta parte que apunta directamente contra la infancia y contra la juventud.、Uh -huh. este, los, los niños tenían un lugar de privilegio.、Eh, una de las mujeres que diseñó ese lugar de privilegio fue e Vita,、eh, y nosotros reivindicamos mucho a e Vita desde Pelota de, de, de Trapo por, por su trabajo. Eh, en la infancia, porque ha sido algo maravilloso y no se volvió a repetir. Y realmente,、eh, desde ese momento, así como el sistema de salud, yo hablaba del 55 esta parte, no hubo,、eh, salvo algunos intentos esporádicos y espasmódicos, no hubo otro, otras políticas hacia ese sector que no sea la del exterminio.、Hmm. Ignacio, te agradecemos mucho este contacto y estaremos obviamente ahí en conversaciones para seguir charlando de distintos temas. Gracias. Bueno, te agradezco a vos el llamado y, bueno, lamentablemente tenemos que estar hablando de esto hasta la altura del partido, como, como comenzaba la nota.、Eh, pero, bueno, son temas que, aunque uno sabe que, que existen y que están, me parece que hay que seguirlos poniendo,、eh, poniéndolos en el aire. Porque en otros lados n o están saliendo.、Digamos. Totalmente, una mirada desde la alcantarilla que siempre es necesaria también poder ver desde ahí, no olvidarse de ese espacio para poder leer las realidades. Muchas gracias, Ignacio. Buen día. Buen día, gracias. ¿eh? El doctor Ignacio Piso, médico generalista, colaborador de la agencia de noticias Pelota de Trapo, desde la gastroenterocolitis en Berazategui al Paco, a la dictadura militar y el modelo que se instaura, a hablar de un plan de exterminio de niños y jóvenes.